...de General La Madrid para Radio Coronel Olavarría... ...con las informaciones de este miércoles 25 de enero... ...la temperatura mínima en la ciudad fue de 15 grados... ...mientras tanto que la máxima llegó a 28 grados a las 16 horas... ...con cielo totalmente despejado en General La Madrid. De acuerdo a publicaciones periodísticas aparecidas hoy... ...en la ciudad de La Plata, de distintos medios se conoció lo que había salido en el boletín oficial de la provincia de, de Buenos Aires, firmada por el gobernador Daniel Scioli, en lo que tiene que ver con los dineros de coparticipación de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, en la que habla acerca de una importante cantidad de municipios que van a estar recibiendo mucho menos de coparticipación en lo que es este año 2012 comparativamente con el año 2011. Una de estas comunidades o municipios es la de General de Madrid, que en el año 2011 recibió cero mil quinientos mientras que eh, para este año 2012 es 0.37.445. Esto, eh, reconocido o llevado a lo que tiene que ver con cifras en dinero, está siendo analizado y de preocupación, específicamente por la oposición y también por el oficialismo, aunque ya el oficialismo conoce a ciencia cierta lo que significa en dinero menor de menor ingreso este año 2012. En lo que tiene que ver, sí, con la oposición, es eh, observando que siguen ingresando eh, personal al municipio de General de Madrid, lo cual ya habría superado los mil empleados, eh, lo que da una preocupación, decían hoy los concejales opositores, dado que se sigue incrementando la planta del municipio de General La Madrid, aún conociéndose que hay un importante recorte en lo que es este el ingreso de la coparticipación 2012. En otro orden de cosas, en el día de hoy, más precisamente en el horario de la noche, a partir de las 22 horas, se estará fumigando la planta urbana de General La Madrid, mientras tanto que mañana, jueves 26... Por la mañana fumigará el basurero municipal y por la noche se estará realizando el mismo trabajo en el balneario municipal. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios.